La ceremonia de la Pachamama es eh, el tercer cuarto año que se realiza en el Centro Cultural en el marco del cumpleaños de la radio. Para nosotros es muy importante porque es la reivindicación de nuestros de nuestras ceremonias ancestrales indígenas y lo que mostramos es la posibilidad de que los pueblos originarios son sujetos activos, sociales y políticos vivos y que estamos en la ciudad y que practicamos nuestras ceremonias y que el barrio, de que los oyentes se incluyen en esas ceremonias. Entonces, eh, lo que mostramos es el encuentro plurial cultural que significa cada año para nosotros el cumpleaños y sobre todo también mostrar nuestra identidad ante la ciudad de la plata